escuchar esta música que escuchamos ahora cobra un doble sentido nos sirve para introducir el siguiente tema y nos sirve también para decir que tú y yo todos somos maravillosos down tenemos colores en distintos ideologías distintas géneros en distintos Nacionalidades en distintas, clases distintas, pero el mundo está hecho de gente maravillosa. Y no, no es casualidad que escuchemos esta canción, que escuchemos Gente Maravillosa de Luis Astron. Porque perteneció a una sociedad secreta. Y lo sabe perfectamente nuestro invitado, nuestro siguiente invitado, él es Luis Antonio Muñoz. Luis, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, pues buenas noches. Y el hecho precisamente de que Astron eh, sea, y lo dices tú en tu libro, Historia oculta de la música que se acaba de publicar, que sea masón, lo hemos leído en tu obra, ¿no? Pues, pues sí mira el caso de Luis Armstrong es muy curioso porque aunque no está um, reglada su participación en la masonería desde un punto de vista legal sí se piensa que él perteneció a lo que se llamaban unas logias bogus que eran como logias no regularizadas que estaban en, en la ciudad de bueno en Estados Unidos y que provenían pues todo de un movimiento que relacionaba la masonería con el mundo de, de los negros en todo el momento de la segregación. Así que Luis Armstrong pues parece ser que junto a muchos compañeros del jazz, como pudieron ser Duke Ellington, por ejemplo, Lionel Hampton o Oscar Peterson, pertenecieron a una especie de masonería creada para negros que les permitía pues integrarse de manera progresiva en la sociedad, que era muy duro, claro. En este libro, en Historia Oculta de la Música, dices y explicas eh, cómo mucha gente, como muchos músicos a lo largo de la historia estuvieron en sociedades secretas, quizá la más conocida de todas ellas, la masonería, pero estuvieron en muchas. Sí, eh, bueno, hay una serie de, de sociedades eh, secretas y discretas, como es el caso de la masonería, que yo prefiero llamarla discreta porque hoy en día pues tienen página web, tienen un montón de información, pero sí es verdad que tienen unos procedimientos que no todo el mundo conoce. Otro caso es, por ejemplo, el de los Rosacruces con eh, Eric Satie, que fue un compositor que perteneció pues entre 1891 y 1895, más o menos, perteneció a esta orden, componiendo música para ellos, y una serie de compositores que Que, bueno, pues tienen un, unas creencias personales y unas ideologías personales que también pues permiten componer una música diferente y también permiten leer su música de una manera diferente. Son muchos los compositores que son desconocidos, que pertenecieron, por ejemplo, a masonería, como Franz Liszt, o por ejemplo... Como Satí, es que estamos escuchando. Es Satí, que estamos sí, sí. escuchando, por ejemplo. O, por ejemplo, también, eh, este... ¿Cómo se llama? Eh, Bueno, muchos compositores que pertenecieron un poco a diferentes sociedades eh, y que compusieron música para, para para estos rituales que se hacían dentro de la sociedad, como oímos, podía ser Mozart, por ejemplo. oímos un poquito Asati, ti, que siempre ayuda a hacerlo. Claro que sí. En este libro, en Historia oculta de la música, eh, se muestra y se dan pruebas de que A lo largo de la historia, el ser humano ha estado unido a la música. El comienzo de la historia del ser humano tiene que ver también con la música. Las civilizaciones en su origen tuvieron música. Sí, eh, una de las ideas... Bueno, yo empecé a, a escribir el libro precisamente basándome en esa idea que acabas de, de comentar. La cuestión es que el ser humano siempre ha estado ligado a la idea de trascendencia. Y desde que el arte surge no como una forma, llamémosle, eh, eh, como diría, pragmática, sino sino desde una perspectiva espiritual, desde el fondo del ser humano, trata de conseguir esa comunicación con los espíritus. Y siempre eh, los instrumentos musicales han estado ahí. Ten en cuenta que las primeras flautas que se encuentran tienen mil años de antigüedad. Y esas flautas estaban siempre cerca de las hogueras dentro de las cuevas donde se hacían las pinturas, Eh, rupestres eh, el ser humano siempre que ha sido inteligente ha hecho música o ha buscado la música para comunicarse con el más allá fíjate, la flauta 36.000 años en la primera 36.000 años 40.000 es la antigüedad del ser humano como tal, como somos ahora del Homo Sapiens, por algo es ¿eh? sí, sí, la verdad es que eh, cuando la gente dice eh, o piensa en la música como algo que, que nos une a las emociones En este caso, pues pues es que está ahí desde que somos inteligentes. Yo siempre digo que la inteligencia y el humor, eh, ahora que es tan necesario en este momento tan duro que estamos viviendo, tantas cosas pertenecen a la humanidad que las más esenciales son inteligencia y humor. Están muy unidas y, por supuesto, el arte Ahora nos estamos acordando de los artistas en este momento en el que necesitamos precisamente conectar con nuestras emociones. Desde aquí, pues, un agradecimiento a todos ellos y a todos vosotros que también estáis haciendo pues más llevadera la vida de las personas que están ahora en sus casas. Así El, que muchas gracias desde aquí. Luis, es que la música es un lenguaje universal. Es que no tiene fronteras en ningún momento. De hecho, incluso hasta con problemas de guerras, de conflictos, la música es lo que ha unido ideológicamente, porque como no hay política en principio no se tiene que utilizar en ningún momento la música para hacer política, la música ha unido, y antes estabais comentando, nuestros antepasados, nuestros antepasados y también incluso esa conexión con el más allá, porque hasta los chamanes muchas va muchas veces hacen esos rituales ¿no? de, de, de percusión sí, sí. para conectarse. Cierto, cierto, Silvia, no existe ninguna cultura chamánica, que no utilice la música como forma de conexión. Es más, cualquier ritual que puedas imaginar o que puedas conocer, como vosotros conocéis de sobra, pues desde la santería, el candomblé, eh, la macumba, eh, todas, las, todas las uniones de los rituales desde África hasta, hasta Siberia, que es de donde proviene la palabra chamán, eh, eh, siempre los instrumentos han estado ahí como una forma de permitir el viaje chamánico, el viaje de la conciencia y de la consciencia, hacia el otro lado. Una de las cosas que, por las que he concebido este libro es también para ser escuchado. La idea es que he creado un canal de YouTube que se llama Igual, Historia Oculta de la Música, a la que la gente se puede suscribir, que le permite mientras va leyendo el libro ir escuchando la cantidad de ejemplos, que son casi 400 ejemplos musicales que aparecen en el libro, para poder ilustrar la lectura y generar tu propio ritmo de lectura. Por ejemplo, eh, si vemos... Eh civilizaciones como la Geicia, las Mesopotámicas, también, uh -huh. que son la base de lo que somos. Bueno, pues sí. la música fue muy, muy importante en ellas. Sí, sí, sí. De hecho, eh, eh, los músicos eran, eh, eran un elemento de cambio cuando se perdía una batalla, por ejemplo. Eh, los músicos formaban parte de esa especie de ajuar que se tenía que entregar eh, de un rey a otro cuando se perdía en el Antiguo Egipto o en la civilización mesopotámica. Eran, eran importantes porque en el fondo eran casi sinónimos de, de magos. De hecho, eh, la palabra ib, que tiene una raíz en el Egipcio Antiguo relacionada con el corazón, era prácticamente eh, sinónimo de decir eh, hacer música. La música se hacía con el corazón y los músicos estaban presentes en los rituales por el cual el K del el, la energía del, del faraón, pasaba a primero a ese infremundo para, para medir o para pesar su corazón, para ver si había sido un corazón justo, y luego pasaba al cielo egipcio. ¿no? En, en ese proceso los músicos estaban ahí. O sea, siempre eh, han estado uh, como testigos de, de la magia y de, de, y de esa especie de, de yo interior que tienen eh, los, los rituales. Es que la y en Roma también, ¿no? En Roma, sí, sí. Roma, fíjate, el caso de Roma es muy curioso porque eh, realmente Roma recibe muchísimo de Grecia. Eh, casi todos los músicos que estaban en el Imperio Romano normalmente eran esclavos griegos. Podríamos decir que Roma en el sentido musical no fue muy original, salvo en lo que sí que estaba relacionado con el mundo de las batallas, puesto que Roma en base a su imperio, necesitaba desarrollar nuevas técnicas, nuevos instrumentos de guerra y también utilizaba la música como forma de organizar los ejércitos. Que fue. También es verdad que, por ejemplo, ellos crean un instrumento que se llama hidraulis, que era un instrumento que estaba basado en el vapor de agua para, eh, para generar el sonido en los tubos de un órgano. Eso sí que es pro propiamente original y que, y que bueno, pues eh, utilizaron toda la eh, ingeniería musical que heredaron de los griegos para crear los nuevos lenguajes que pasarían después al, a lo que es el, el cristianismo primitivo, porque todas las melodías que se mezclan de la herencia griega con, con las melodías judías que provenían también de los salmos y con todo ese material es lo que hará ...el cristianismo primitivo... ...en la en Europa... De, de, de, de ...en esta Europa medieval... ¿no? ...es que la música forma parte evolutiva... ...a lo largo de nuestra vida... ¿no? ...hay muchísimas sí. canciones... Muchis, ...muchísimas... Uh -huh. eh, ...tipos de música que te puede gustar... ...que además eh, se unen a tus sentimientos... ...a tus emociones... ...que evocas... ¿no? ...te lo digo porque... Claro. ...por ejemplo... Eh, el, ...ahora que, que está tanta gente mayor... ...con problemas, con miedos... Sí. ...por lo que está surgiendo ah, el coronavirus... Lógico. Hay el, el problema también del, del Alzheimer y dicen uh -huh. que una de las cosas que no se pierde el recuerdo uh -huh. es de la música, de esa música especial que has tenido para ti. Aunque tengas Alzheimer, esa música la sigues teniendo en tu cabeza. Claro, es que eh, hay una conexión eh, del cerebro con, con una, una memoria. Nosotros tenemos varios tipos de memoria. Entonces eh, hay una parte que tiene que ver con esa memoria emocional que también está relacionada con una memoria de largo alcance. ¿no? No, a veces no nos acordamos cuando nos dicen un teléfono, pero sí nos acordamos la primera vez que comimos jamón o la primera vez que vimos el mar. Bueno, en esa memoria a largo plazo es donde también se encuentra la música. Um, es una conexión verdaderamente emocional. Y de lo que hablas hay una serie de eh, antropólogos eh, y, y psiquiatras ...que estudian lo que es el origen de la música en el ser humano. Es fascinante porque, eh, por un lado, uh, igual que hay algunos que son muy radicales... ...y piensan que la música es como una especie de acto secundario que no sirve para nada... ...prácticamente la mayor parte de la antropología considera que la música está ligada con el lenguaje. y Esencialmente tiene que ver eh, con, eh, con las primeras uh, incursiones del ser humano en la inteligencia. En ese momento... Se habla de un lenguaje que se le llamaba... Eh, algo así como un lenguaje multimodal que viene de la conexión de, de las conexiones cerebrales con la inteligencia, en un primer momento nos comunicábamos, por decirlo algo así en una mezcla entre lenguaje sin palabras y canto, y gruñidos y esa conexión luego, cuando surgieron los conceptos en la inteligencia, se separó y creó dos líneas una de ellas, que fue la de la música y otra que fue la de la palabra, pero hoy en día, quedan todavía eh, lenguajes Que, que perviven con esa construcción de hecho hay algunos idiomas en los cuales una palabra afinada de una determinada altura diferente significa una cosa diferente con lo cual es importante tener un oído musical para poder hablar, como en las lenguas aglutinantes por ejemplo y en el origen de las religiones y de las creencias también el chamanismo es la primera religión que existió tiene mucho que ver con la música pues en, en el chamanismo los chamanes, como decía antes la palabra chamán proviene de Siberia Y, y los chamanes siempre utilizan una serie de elementos, eh, sobre todo naturales. La relación del chamán con la naturaleza de manera directa es importantísima. Eh, el chamán necesita construir los instrumentos con elementos naturales, con la piel de un animal. Cuando lo mata para poder hacer un tambor, le pide perdón y cuando construye un tambor en el que dibuja el universo, porque los tambores chamánicos tienen dibujos hechos con una especie como dejena, eh, en los cuales se representa el universo, lo que se plantea es que el chamán está mmm, eh, recopilando toda esa información, toda esa sabiduría universal en ese instrumento para poder crear un viaje, para poder hacer que los seres humanos conecten con el otro lado. Normalmente, algunos chamanes son ellos los que conectan con los espíritus o permiten que a través de sustancias eh, que ayudan al proceso, como pueden ser alcoholes o pueden ser determinadas hierbas alucinógenas, etcétera, se eh, induce a ese viaje. El viaje del chamán es el viaje del poder, porque es el chamán el que normalmente posee el poder en cualquier tribu está muy cerca de los reyes o de los gobernantes porque son los que permiten curar la relación de la música con la curación eh, es, es absolutamente directa en lo que comentas, claro que sí vamos a escuchar un poquito vamos a dar un salto en el tiempo vamos a escuchar, dicen algunos que el mayor genio de la historia de la música Mozart música clásica también ha sido muy importante Mozart se decía que pertenecía a muchas sociedades de este siglo, sociedades secretas, en disquetas pues el misterio que hay detrás de Mozart también es muy importante pues eh, sí, sí, sí eh, Mozart hasta donde sabemos hoy está documentado y diría documentadísimo que perteneció a, a una eh, logia masónica, que es eh, una logia que estuvo activa en Viena pues durante el final del siglo XVIII, de, realmente él ingresa en masonería en 1784, eh, hace poco, hace dos semanas estuvo en Alemania eh, y en Austria, en Salzburgo, se puede ver el sello eh, original de la logia a la que perteneció Mozart. Eh, fíjate lo importante que fue que gracias a Mozart entraron en masonería su padre, Leopold Mozart, Y Franz Joseph Haydn, que también entró y le dedicó los seis cuartetos de cuerda Mozart a él por su entrada en una logia masónica instigado por él. Eh, pero además, toda la flauta mágica, toda la ópera, que normalmente se cuenta siempre como una especie de cuento para niños, es en sí la narración de un ritual de iniciación masónico, donde el príncipe Tamino es un príncipe ...que persigue una serpiente que es una, es un símbolo del Ouroboros... ...la serpiente que se muerde la cola... ...la serpiente que implica el ciclo de naturaleza y de la vida... ...y este príncipe va a recibir todo un proceso de iniciación... ...una especie de psicodrama... ...en, la cual, en el cual se tiene que enfrentar a Sarastro... ...que es Toroastro, que es el sabio que es el, el, como diríamos, el gran maestre de una logia masónica con tres puertas en la que se le hacen unas pruebas etcétera, nada es inocente en el caso de Mozart, especialmente en los últimos años que le tocó vivir Mozart, Beethoven, los grandes de la música que siga, están vinculados a este tema, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Beethoven yo he estado investigando, eh, no hay una documentación eh, de facto que implique que perteneció a la masonería, lo que ocurre es que eh, sí que es cierto que estuvo Porque él estuvo también en Bonn y, y ahí había una influencia De los Illuminati de Baviera mm. eh, los, los Illuminati de Baviera También aquí Los los, claro, <ríe> los, sí, los Illuminati eh, históricos Estuvieron muy pocos años en activo Los Más de verdad también, sí, sí. Los de verdad. Yo estuve en la sede De los Illuminati donde De hecho he puesto un vídeo En, en, en el canal de Youtube Donde se puede ver el lugar Donde se reunían en Ingolstadt En, en Baviera, en Alemania eh, Este lugar donde se reunían, eh, estuvo prohibido a partir del año 1785, que es justo cuando Mozart ingresa en masonería. ¿Qué ocurre? Que una serie de reyes en centro de Europa empezaron a tener un poco de miedo por la posibilidad de que se dieran, por así decirlo, determinados grupos de personas que tuvieran como intenciones jacobinistas, eh, revolucionarias, etcétera, o jacobinas, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eh, Beethoven le tocó vivir en Alemania una prohibición de la masonería que Mozart no, porque la masonería estaba tolerada en Austria, mientras que en Alemania no. Y sí se sabe que muchos de sus alumnos, muchos de sus compañeros y de hecho yo he, he investigado y he conseguido encontrar cartas en las que Mozart, perdón, Beethoven le piden una serie de amigos masones le piden su música prestada para poder ser utilizada en rituales masónicos. Le dicen, me puedes prestar una canción, le vamos a cambiar la letra, y hace unos años hice un concierto con estas músicas de, de Beethoven eh, que él autorizó, de alguna manera, por carta, para ser cambiadas y ser utilizadas en rituales eh, masónicos. Luis. algo Dime, dime, no, no, nada, no termina y ahora te comento una cosa sobre Beto. no te, te decía que, que también otros compositores como Sibelius por ejemplo, fue miembro fundador de la logia número uno de Helsinki después de la dominación rusa y una de las de las obras de su catálogo tremendamente desconocida que se llama el Opus 113 la mayor parte de la gente le llama música religiosa pero no es así, es música masónica compuesta para los rituales de la logia en la logia de Helsinki la número uno de la que fue socio fundador Qué bueno, eh, Beto ¿es cierto que hizo esa sinfonía eh, dedicada a Napoleón y luego se arrepintió muchísimo? Sí, sí, sí. Eh, claro, eh, lo que le ocurre a Beethoven es que se, se lleva un chasco con, con Napoleón, porque la, la primera imagen de Napoleón como libertador, eh, sobre todo a partir de 1804, fíjate, él eh, se establece el concordato con el Vaticano, A partir justo de ese año es cuando se produce la prohibición en toda Europa precisamente de la masonería y es cuando Napoleón se corona emperador. Eh, esto de alguna manera pues eh, decepciona mucho a Beethoven y le, le quita el, eh, esa especie de subtítulo que le había puesto a la, a la, a la sinfonía y la convierte en heroica. Pero, pero la, la desvincula con, con, con Napoleón, sí. Y lo bien. importante, lo hablaremos otro día, pero la relación muy estrecha que existe entre la música y el espiritismo, nada más y nada menos. Sí, sí, sí, sí. Uh, es uno de los capítulos que le dedico también en el libro, a precisamente a, como hablamos del espiritismo formado a partir de, de las hermanas Fox, a partir de 1848, que es esa especie de espiritismo, llamémosle, Eh, ya como convencional, en el cual uh, pues una serie de compositores, Schumann, por ejemplo, y Chopin, van a estar eh, muy cerca de esa idea. De hecho, se sabe hoy en día que Schumann consultaba a unas mesas parlantes en sesiones sí. espiritistas y uh, les preguntaba, pues por ejemplo, cómo debía interpretar el principio de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y esto lo hacía Schumann, pero claro, Resulta que luego suman que tuvo una enfermedad mental, toda la parte final de su, de su repertorio está muy determinada por las visiones que él tenía de Spiritus, que decía, pues entre otras el espíritu de Mendelssohn, que le dictaba música, entonces Schumann se dedicó a, a componer música en teoría dictada por Spiritus bueno. y hay otras historias que están relacionadas también, como en el caso de Rosemary Brown que decía que los compositores se canalizaban a través de ella uh -huh. y eh, eh, le dictaban música para componer o para escribir y escuchamos eh, para despedir, ahora os decimos ¿por qué? a Amy White House <risa> Te pertenecías a unos cuentas en este libro En Historia Oculta de la Música Luis Antonio pertenecía Y hablaremos un día largo y tendido De ese asunto Al Club de los 27. A los malditos. A los malditos, sí. Eh, uno de los primeros es Robert Johnson, eh, que es el que abre un poco esa línea. De hecho, cuando se empieza a hablar del Club de los 27, todavía Robert Johnson no estaba incluido. Robert Johnson es un músico de blues, que no es el primero realmente, es el segundo, porque hubo otro Johnson, que era Tommy Johnson, eh, que empezó a decir que, bueno, pues la música que él hacía venía directamente dictada por el diablo. Uh -huh. Luego se creó este concepto de músicos que murieron como Kurt Cobain eh, o Emmy Winehouse, en el que por cierto, todos ellos también tienen una J, o algunos de ellos tienen una J en el apellido, incluso Emmy Winehouse, que se llamaba Emmy Jade, escrito con J Jade, eh, Winehouse. Eh, bueno, pues este grupo de personas pues murieron de manera extraña normalmente, eh, como Jim Morrison, también es. que también tiene J, Eh, con 27 años, y crearon Henry. un poco, Jimmy Hendrix, que también tiene J, eh, crearon esta leyenda eh, alrededor de la posibilidad de personas que, lógicamente, bueno, pues aparte de, de las drogas, aparte de todo lo que significaba el mundo comercial en el que estaban, pues murieron en este grupo de personas de manera extraña. Claro sí. Luis Antonio Muñoz muchas gracias. Gracias a vosotros y de verdad, enhorabuena. Eh, muchas gracias por, por estar ahí, por estar ayudando eh, a, a que las personas puedan estar conectadas con sus emociones y con las historias. Y gracias por estar ahí. Un abrazo de muy musical. Gracias. Un abrazo a vosotros.